fronteras del futuro Las que como siempre vamos a conocer junto a Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches ¿Cómo estáis hermoso? Ustedes oh. también ya Ustedes empacaron ya sus pertenencias oh. Hola, para Javibi para que de, de abandonar el caminete radiofónico ¿Por qué está hablando así, sí. pibe? fija por ese, eh, eh, esos documentales de doblado gustó? latinoamericano pues que claro. nos ofreciste Pues claro, pero ahora estoy en, en plan gallego pensé sí, que hay que cambiar los acentos Con tanto gallego aquí alrededor de la Rosa de los Ay. Vientos pues ya sabes pues a uno se le pega Es curioso que hay siendo el mismo, el, el, el mismo idioma, el, el tono latinoamericano es muchísimo más musical que, que el castellano de, de Castilla, ¿no? Es, es, tiene un embrujo ese tono, ese, esa musicalidad que tiene, que, que a mí me, me encanta escucharles por esa, esa, eh, esa cadencia que tiene no al, al, al hablar el mismo idioma que nosotros, ¿no? no, nosotros no somos, sé. Como no sé, casi a, a tonos, ¿no? casi sin, sin tono ninguno. No, no sé si recordáis eh, a Alaska, a al, Olvidogara, al, al que como ella nació en México... Eh, su padre creo que era que era vasco y decía aquella que cuando llegó aquí a España, que estaba asustada porque pensaba que todos los españoles estaban enfadados, porque como <risa> hablaban así muy seco dice, yo claro yo acostumbré al español de allí de México, dice, cuando llegué aquí a España dice, yo pensaba que todo el mundo estaba enfadado y fíjate que, que cambian los, los eh, y las palabras eh, tú, son las mismas las, sí, sí, sí, pero fíjate sí. Que, que dentro de, de, de, sí, de la claro. península ibérica no eh, eh, cambian no eh, claro, es lo mismo, el significado que hable un gallego que un andaluz claro. que un mallorquín ¿no? el contexto pero... puede cambiar el significado de una palabra el contexto, sí. el lugar, la frase mil cosas eh. pero también los significados y los... Eh... Lo que dice la definición de una misma palabra en España no tiene por qué ser la misma que en México. Y a mí sobre todo esa musicalidad oído, con, claro, la que, sí. con la que hablan me, me encanta, me, me choca tantísimo, claro, porque aquí no tenemos, sobre todo en Castilla, en la zona centro de, de, de España de la península, no, no tenemos esa musicalidad que sí emplean, emplean ellos y, y siempre me ha atraído ¿no? esa musicalidad con la que hablan. Bueno, habéis ¿Así ido ya se a se oye el español en América y cómo se ve? Porque o sea, hablamos de fibra bueno. óptica, ¿no? Claro, Ahora... hablamos... No, yo os quería preguntar. Se si está ya diciendo me a... la discoteca, si pero, pero... Sido a las discotecas. Es que, que no yo no, porque no se puede Vosotros bailar. Yo sí. Claro. Yo os pues vamos. Muchísimo. Os tendrían que clavar a la Es lo que peor, yo, peor, ¿no? llevo. Pues... Lo que peor claro. llevo. Si te llevan a la discoteca, vas a la... o te llevan, o vas a la discoteca y tienes que estar ahí sentado, tú vas a sufrir mucho. Yo ¿no? sí. sí. pero eh, fíjate, yo voy a sufrir una fase menos, porque las barras de los bares las abren pronto. Entonces, yo me apoyo, me pongo. Claro, interesante y ya tú, haces, ba cosas. ¿Tú haces barra muy urrutia él sí. muy urrutia, claro bueno pues si os parece vamos a hablar Véngase, un poco pues, sí. de lo que ocurre con la fibra óptica que es a lo que a lo que íbamos Sabes que la fibra óptica fue un avance importante dentro de todo el desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías de ordenadores y el intercambio de datos y todo esto Al, al instalar, al empezar de hecho por ejemplo aquí e, en España eh, una de las cuestiones que se planteaban con todo el teletrabajo que se iba a realizar si la, la red eh, española iba a ser capaz de, de afrontar también su propia pandemia ¿no? y parece ser que se sí ha aguantado porque la red española está bastante desarrollada y bastante eh, tecnificada en cuanto a la instalación de la, de la fibra óptica que como sabéis puede Eh, tener capacidad de bastantes, de varios terabytes por esas, esos, esos cables de fibra óptica ¿no? y que nos han salvado del aislamiento y, y han permitido que eh, estemos eh, interconectados incluso a personas que han tenido que pasarlo verdaderamente mal, han podido eh, en un momento dado con, eh, contactar y conectar con sus seres queridos. Bueno, Pero nosotros vamos a ir a un, a un punto un poco más eh, divertido de lo que ha pasado y lo que pasa con la fibra óptica. Sabéis que eh, la fibra óptica pues, también tiene que ir suspendida en, muchos, eh, en muchas instalaciones por justo al lado de, de las líneas de alta tensión y esta fibra óptica está también sujeta al, a, la, a los vaivenes del tiempo ¿no? cuando hace mal tiempo o puede llegar a chocar con esas líneas de línea de, de, de alta tensión y eh, se, pro, eh, se provocan unos fenómenos que, que llaman los expertos llaman aleteos, flaps concretamente en inglés, que son como unos breves cortes en estos canales de fibra óptica de gran capacidad ¿no? y esto es lo que ha ocurrido y ha traído de cabeza a la compañía Google En, eh, según ha desvelado su uno de un ingeniero suizo que actualmente es vicepresidente de la compañía Hurst Holzel que lo ha desvelado en su Twitter ¿no? estaban eh, pues bastante eh, molestos o bastante eh, despistados por lo que ocurría una de sus fibras más importantes de fibra unas líneas de fibra óptica que recorrían el estado de Oregón y no sabían exactamente una de estas fibras que, que de gran capacidad que um, ...facilitan eh, el, la conexión y el, la transmisión de datos... Eh, ...con muchos terabytes en su, en su interior, muy rápida además... ...y aunque estaba funcionando, tenían estos breves cortes... ...estos flaps que ellos llaman, y no sabían a qué, a qué ocurría... ¿no? ...y les traía por la calle la amargura, revisaron... ...y sí, mandaron gente allí al, al, al Estado de Oregón... ...revisaron toda la línea, y sí se dieron cuenta... ...que la línea había caído al suelo evidentemente parece ser que por eh, debido a estos fenómenos atmosféricos vientos o demás, pero que la línea ellos detectaron que la línea seguía funcionando y seguía funcionando sin ningún problema, pero tenían estos flaps que eran muy incómodos y que eh, cortaban por breves eh, eh, eh, periodos de, de, de, de, de tiempo, pero eran muy repetidos y en determinados momentos y entonces no sabían a qué achacar si la línea, porque ya ellos habían comprobado en otras situaciones que cuando la línea cae eh, al, al, al suelo, no tiene por qué dejar de funcionar, a no ser que sufra eh, en daños más importantes, y entonces estuvieron como observando. Y se dieron cuenta, fíjate, que en ese terreno, que es un campo, en, en, en mitad del campo, entre la zona donde había caído el tendido el, de fibra óptica al suelo, hacía unos días o hacía una temporada que eh, lo había tomado, por así decirlo, Un, un señor, un pastor con sus vacas, y las vacas al pasar por encima del cable de fibra óptica lo que ocasionaba... O sea, no tenía la era... fibra sensible, tenía la vaca encima. <ríe> Exactamente, ah. sí, sí, había quedado el suelo y seguía funcionando bien, pero cuando pisaba el cable en las vacas, claro, las ma la manada claro. de vacas, lo doblaba lo suficiente como para causar ese flap, ese parpadeo, esos eh, aleteos que eran lo que ocasionaban. Cuando descubrieron el motivo, evidentemente, la sorpresa fue mayúscula, fue motivo también de unas risas, por así decir, dentro de la, de la compañía, eh, que una um, tecnología de altísima. Uh, em, avanzada, muy avanzada y que eh, proporciona tantísimos datos por segundo y tantísima velocidad y tantísima capacidad eh, pues fuera objeto de eh, digamos sabotaje <ríe> por medio de las pezuñas de las vacas que al pasar sobre el cable producían estos aleteos indeseados ¿no? y evidentemente subsanaron el problema. Pero lo par era el cable no las vacas. ¿Cómo? Que lo par era el cable no las vacas el culpable el opar el opar el objeto que no ah, debería de sí, estar sí, ahí sí, sí, sí sí, exactamente lo que no tenía que estar ahí evidentemente es el cable que se había caído pero ellos eh, tenían constancia que en otros sitios donde el cable había caído el, eh, el tendido había caído a, al suelo no, hab, no ocurrían estos aleteos claro. y por eso estaban como muy despistados bueno, si ha caído como sabemos que ha caído mmm, si en otros sitios ha caído y no se producen estos flaps ¿por qué, a, eh, ¿por qué en Oregón? sí es lo que decía ¿por qué, qué ocurre en Oregón? que hay? y hasta que Cuando desplazaron allí a un, eh, un, un, un equipo de, de técnicos para, para eh, realizar la inspección y poner el cable arriba, se dieron cuenta que el pastor y sus vacas pa, eh, pastaban a, a sus anchas por el campo, lógicamente, es pues, su terreno. A ver pues la, cable... la tiene, o la tiene, quien menos... Eh... ¿Piensas que la va a tener? Sí, sí por sí. eso es, es curioso. ¿no? La culpa Contrapon de las vacas, ¿no? Claro, contraponer la alta tecnología, la última tecnología de que disponemos en, en, en el mundo y que probablemente se vaya desarrollando más cuando llegue eh, la tecnología cuántica, pues resulta que se ve comprometida por algo que lleva miles de años encima de la Tierra que son unas vacas las pequeñas sí, sí, de sí. una vaca ¿no? bueno, o sea, que la el, el tecnología de la es Tierra es... y debajo también y debajo también sí. oye por y, cierto y, por cierto parece eh... ser que, la, que las vacas son los culpables de todo ¿no? porque parece son que, que las que más eh, eh, llenan de CO2 la atmósfera también Sí, es verdad de metano su... sí. exactamente sí, sí, metano, se consume metano exactamente otro... y ahora también por son que las sí. que cortan la, la alta sí, sí, tecnología sí, sí. de Google oye por cierto Eh, Javier, en estos Dios. últimos segundos se está empezando a cortarse la comunicación contigo eh, no tendrás una vaca en casa, ¿no? Porque no, tú que es un gato <risa> Ah, es un gato le tiene, Pero le tiene gato. amarrado al pobre, Joder, ya no se le oye El gato no, Hoy, está, no, no, hoy se está por portando ahí. bien Es que de está? repente se estaban oyendo ruidos Mira, una de las cosas que se han descubierto durante esta cuarentena es que No todo el mundo es perfecto. Hablo de tecnologías, eh, porque se han cortado mucho los teléfonos, las comunicaciones... Eh. Todo funciona, pero no funciona extraordinariamente no funciona, exacto, bien. ¿eh? hemos abusado mucho sí, de las sí, teleconferencias sí. y de los... Bueno, bueno y los, los chavales, los pobres que han estado ahí con el claro, colegio, claro. muchos de ellos estarían deseando que se cortara, vamos, claro. definitivamente. Como contamos la semana pasada con los niños chinos. Os voy a contar que eh, eh, me comentabais si tenía una vaca. No tengo una vaca, tengo un gato, como bien sabéis. Sí, claro. Y os voy a contar porque he descubierto qué ocurrió ayer cuando se cortó la comunicación. A ver, rápidamente, No es que el gato hubiera pisado una tecla, ¿no? Es que yo tengo que, no, no lo sabe, creía que lo tenía desconectada, la pantalla de mi ordenador de estas es táctil que puedes eh, eh, con el dedo subir o bajar la pantalla o darle a un eh, enlace o, bueno, eh, manipular todo esto desde la pantalla. Entonces eh, pasó el gato y con el rabo ah. dio justo en la parte donde eh, la aplicación con la que nos conectamos. se Las noticias. Gracias. Las noticias? Chao. Vosotros, Venga, chao. un besito.